de una pandemia, economía incierta y la amenaza de otra guerra global, ¿cómo mira usted su mañana en lo personal? ¿Le animaría una voz de aliento? ¿Una palabra que lo hará marchar con resolución y valentía? Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza una nueva serie que procura transmitirle la voz de aliento de la palabra de Dios para usted. Se titula, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Con ustedes, el doctor David Yaremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para introducir su mensaje de hoy, sueñe, maximice su mañana, hoy. Gracias por su sintonía. Bienvenido a Momento Decisivo y a este mes de junio, al comienzo de una nueva serie. Nos alegramos de que nos acompañe para esta edición de Momento Decisivo. Junto con esta serie de mensajes, ya está a su disposición la guía de estudio para esta serie, Avance descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Empezando hoy, vamos a enseñar el material de esta serie. La guía de estudio fue preparada para ayudarle a profundizar más en las enseñanzas que escucha en el programa radial. La guía está diseñada para su uso personal, es decir, para que usted la utilice por cuenta propia o también para usarla en grupo pequeño. La guía tiene una sección de preguntas personales y otra sección para preguntas que se pueden considerar al grupo. La serie de grabaciones de discos compactos, así como también la guía de estudio, ya están disponibles para usted. Póngase en contacto con Momento Decisivo, bien sea por email, teléfono, correo regular, o también visitando nuestra página web, momentodecisivo.org, para recibir la información necesaria para ordenar estos recursos. En este mensaje, así como en los demás de esta serie, utilizamos algunos pasajes selectos de las Sagradas Escrituras, de modo que espero que usted tenga a la mano su propio ejemplar de la Biblia, para que pueda buscar y seguir con la vista los pasajes que consideraremos. Empecemos pues esta serie y consideremos la lección que he titulado «Sueñe, maximice su mañana, hoy». Pensamos en los grandes soñadores, pensamos en individuos tales como George Lucas, Elon Musk o Walt Disney. Quiero decir, quien quiera que haya visto alguna de las películas de la Guerra de las Galaxias, leído en cuanto a coches eléctricos o visitado alguno de los parques Disney, sabe que los grandes logros empiezan con una sola persona que tiene la imaginación más grande que la vida. El sueño de Walt Disney. Empezó con bosquejos de caricaturas, dos empresas que quebraron y un libro prestado sobre dibujos animados. Con el tiempo, dio vida a sus queridos personajes, produjo películas clásicas y edificó parques Disney en Florida, en California y otros por todo el mundo. Produjo el lugar más feliz de la Tierra y llegó a ser conocido como el hombre que hacía que los sueños se hicieran realidad. La persona pública de Disney era el Tío Walt. Un hombre sonriente que amablemente firmaba autógrafos, vestido con una chaqueta cuadros, mientras recorría la calle principal en un coche descapotado conducido por el ratón Miguelito. Detrás de las escenas, el Walt Disney real era un individuo exigente, impositivo, con un millón de ideas y que exasperaba a familiares y colegas. Su vida fue un torbellino de proyectos visionarios que dejaban agotados a sus asociados y literalmente cambiaron el mundo. Cuando le diagnosticaron cáncer pulmonar, todavía estaba planeando películas, preparando parques temáticos y rumiando su idea más novedosa. Un prototipo experimental de la Comunidad del Mañana, o EPCOT, sus siglas en inglés, en su lecho de muerte y su hermano Roy estando a su lado, miró las losetas del cielo raso de la habitación del hospital. Levantó su dedo y dijo que cada cuadro de losetas representaba una milla cuadrada. Usando ese mapa mental, sugirió las rutas que concebía para sus carreteras elevadas y monorrieles. Habiendo dicho todo esto, pienso que los sueños de Walt Disney fueron demasiado pequeños. Aunque usted no lo crea, usted y yo podemos tener sueños más grandes que los que Disney jamás concibió. Es una cosa invertir toda una vida en un reino mágico y otra muy distinta desempeñar una parte en el reino de Dios. Como seguidores de Cristo... Podemos cultivar para nuestras vidas un sueño que dure más que el mundo. Transforme el tiempo, cambia la eternidad y promueva la causa y reino de Cristo para la gloria del Señor. De hecho, esa es la historia de la Biblia. La Biblia está repleta de personajes que vieron cómo se vería la vida en el reino de Dios y entonces avanzaron por fe. Abraham soñó con una gran nación mientras todavía no tenía hijos. Moisés concibió un pueblo libre cuando los israelitas todavía estaban haciendo ladrillos sin paja. Josué concibió una tierra ocupada y un enemigo derrotado, y David un templo en una montaña. Nehemías construyó kilómetros de muros en sus oraciones antes de poner una sola piedra. Daniel concibió un reino futuro, Pedro una iglesia establecida y Pablo una visión global. Todas estas historias, los sueños de hombres y mujeres de Dios hace miles de años, todavía nos inspiran y guían y nos afectan más de lo que nos damos cuenta. Nos impulsan a seguir soñando. Siempre hay más por delante de nosotros. Siempre una razón para mirar hacia adelante al mañana. Por cierto, cuando hablo de un sueño, no estoy describiendo una visión de su cosecha propia para su vida al margen de la voluntad de Dios. Y no estoy usando la palabra como lo hacían los profetas de la antigüedad cuando recibieron visiones sobrenaturales de revelación inspirada. No estoy hablando de ver criaturas celestiales o tener sueños apocalípticos. No, más bien, estoy hablando de concebir el próximo paso con la próxima etapa de su vida. Un sueño o una visión es simplemente un cuadro de lo que usted piensa que es el próximo paso que Dios quiere que usted dé. Hablemos por un momento del poder de los sueños. John Combe nació en una familia judía en Kiev, Ucrania, en 1976, durante la era soviética, cuando el antisemitismo era rampante. Su casa no tenía agua potable y sus padres rara vez estaban juntos debido a su trabajo. Daban por sentado que su teléfono estaba intervenido, así que tenían contacto limitado con el mundo. Jan creció con un sentimiento constante de que le espiaban y vigilaban. Cuando Jan tenía 16 años, él y su madre emigraron a California. Su padre planeaba venir luego, pero murió antes de poder viajar. La madre de Jan halló trabajo cuidando niños y él limpiaba pisos para ayudar a pagar las facturas. Cuando recibió su primer computador en el bachillerato, aprendió por cuenta propia a programar comprando manuales usados de computadores. Y esa pericia lo llevó a un trabajo como comprobador de seguridad en la Internet. Y más adelante... Lo empleó la empresa Yahoo. Una noche, fui a visitar a Alex Fishman, quien a menudo invitaba a la comunidad local de rusos para comer pizza y ver una película. Llegaron unas cuantas personas y ahí es donde empezó el sueño de Jan. Él quería una manera para que las personas se mantuvieran en contacto sin que hubiera un hermano mayor escuchándoles. Una aplicación encriptada para el teléfono. En ese entonces... Las aplicaciones eran la novedad, y él ya había comprado su primer teléfono celular y visitado un almacén de aplicaciones unos cuantos meses antes. Se preguntaba si una aplicación en verdad podría ayudar a las personas a conectarse con seguridad por todo el mundo. Recordaba la dificultad de comunicarse con su familia en Ucrania y lo costoso que resultaba. También temblaba pensando que lo espiaban. empezó a pensar en una aplicación que con seguridad conectaría a las personas por todo el mundo. Pensó en usar el nombre de WhatsApp, debido a que sonaba en inglés a la frase ¿Qué de nuevo? Halló un local dividido con mamparas desvencijadas en una bodega vacía y trabajó día y noche, envolviéndose en frazadas para mantenerse abrigado. Y en lugar de ganar algo de dinero, vació su cuenta bancaria. Esto fue durante la gran recesión del 2009, ¿Quién empieza una nueva empresa en un bajón económico? De todas maneras, él y un compañero de los días de la empresa Yahoo, Brian Acton, siguieron trabajando. No nos detendríamos sino cuando cada persona del planeta tuviera una manera de bajo costo y confiable para comunicarse con sus amigos y seres queridos, prometió. Y cuando vendió la aplicación WhatsApp a Facebook por más de 19 mil millones de dólares... escogió un lugar nada usual para firmar los documentos. El antiguo edificio blanco donde estaba la oficina de servicios sociales de la ciudad de California en donde había estudiado. Él y su madre habían hecho fila frente a ese mismo edificio años antes para recoger estampillas de alimentos. Cuando Jan Cuom no tenía nada, en realidad tenía aquello que muchos nunca encuentran. Tenía un sueño. A pesar de las dificultades y con las probabilidades en contra, la visión de un mejor mañana le impulsó hacia adelante en su vida. Y eso es lo que un sueño puede hacer por usted. Y no necesita un computador, ni un estudio de películas, ni un parque temático para realizarlo. Todo lo que necesita es un cuadro de lo que su mañana podría ser al seguir al Señor Jesucristo. Lillian Thrasher Tenía esa clase de sueño. Al principio del siglo pasado, Lillian trabajaba en un orfanato en Carolina del Norte cuando sintió que Dios la llamaba a la obra misionera en Egipto. El llamado fue tan fuerte que rompió su compromiso porque su prometido no quiso compartir su visión. Vendió todo lo que tenía y valientemente compró el pasaje al país extranjero. Llegó con menos de 100 dólares en su cartera. Un día... Le pidieron que fuera a ver a una joven viuda que estaba muriéndose, la cual le suplicó que cuidara a su nena malnutrida. Lilian aceptó y empezó el primer orfanato en Egipto. Los primeros años estuvieron llenos de grandes dificultades y sostenimiento limitado, pero Lilian perseveró para llevar a cabo su visión, no solo un orfanato, sino también escuelas y colegios y ministerios de evangelización. Para cuando murió, en 1961, Lillian había cuidado a más de ocho huérfanos y tocado la vida de otros miles. La organización que fundó el orfanato Lillian Trasher todavía sirve hoy a los necesitados en Egipto. Para mí, la mejor parte de la experiencia de Lillian fue la oración que ella levó al Señor cuando era apenas una niña. Ella nunca la olvidó y estoy seguro de que el Señor tampoco la olvidó. Ella dijo, Señor, quiero ser tu niña pequeña. Si alguna vez puedo hacer algo por ti, simplemente házmelo saber, yo lo haré. ¿Puede pensar en una oración más sencilla que esa? Pruébelo. Señor, si hay algo que puedo hacer por ti, házmelo saber y yo lo haré. Así que, si la visión es así de importante, ¿cómo cultiva uno una visión? Hay muchos modelos bíblicos que se podrían seguir, pero... Pienso que el mejor ejemplo de la Biblia en cuanto a cultivar un sueño es la experiencia de la visión del rey David para construir un templo para el Señor en el monte Moriá, en Jerusalén. Por cientos de años, Israel había adorado bajo las deshilachadas cortinas del tabernáculo, la compleja carpa que fue construida en los días de Moisés como esa casa portátil de adoración. Pero ahora, la nación estaba ocupando la tierra que Dios había prometido y Jerusalén era su capital. Así que David empezó a soñar en un lugar permanente en donde las personas pudieran adorar por los siglos por delante. La experiencia de David revela los principios que usted y yo podemos seguir para cultivar nuestros propios sueños. Principio número uno. Arraigue su sueño en la historia. En segundo de Samuel 7.2, David le dijo al profeta Natán, «Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas». La reacción inicial de Natán fue positiva. Le dijo, adelante, hazlo. Así que David echó mano de su sueño y empezó a avanzar para llevarlo a cabo. Pero la idea de David de construir un templo no apareció en su cabeza de la nada, como si fuera una nébula que estallara. No, se arraigaba en la historia de Israel. Como ven, siglos antes, Dios le había dicho a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio y holocausto en una montaña distante. Dios fue específico en cuanto al monte. No era cualquier colina. Tenía que ser el monte Moriah. Génesis 22.2 Como mil años después, cuando David y después Salomón planearon construir el templo de Israel, lo colocaron en esa misma montaña, el monte Moriah. Segundo de Crónicas 2.1 La visión de David para la ubicación del templo tenía raíces tan profundas como Génesis 22. Se basaba en la experiencia de la disposición de Abraham para sacrificar a su único hijo como holocausto, Hebreos 11.17. Y no es coincidencia que mil años después de David, Jesucristo mismo se entregara como ofrenda por el pecado en ese mismo lugar o en algún lugar cercano. De Abraham y su hijo a David y su templo y a Cristo y su cruz, todo estaba conectado. Y cada suceso tenía sus raíces en el que le precedió. Como ve, los mejores sueños no empiezan con nosotros, sino que más bien Dios los planta en nosotros. Si no tienen raíces, se pudren. Nosotros nos levantamos sobre los hombros de otros. Somos eslabones de una cadena. Construimos sobre lo que otros han hecho, tal como generaciones futuras construirán sobre la obra que nosotros hayamos hecho. Por eso, Está bien mirar alrededor en busca de ideas y ver lo que otros están haciendo. Nosotros recibimos nuestras ideas de la historia y de cómo otros se inspiraron para actuar hoy, para cultivar su sueño. Piense en su herencia y legado, lo que le encanta hacer, las experiencias de su vida. Piense en su trasfondo. Todo en su vida le ha preparado para el paso siguiente. Así que mire a lo que está sucediendo en su vida y en su iglesia. Empiece donde está y trabaje hacia afuera y hacia adelante. arraigue su sueño en la historia. Segundo, reproduzca su sueño en un cuadro. Conforme las ideas e intenciones empiezan a aparecer en su corazón y mente, usted necesita figurarse en dónde empezar y cómo implementar su sueño. Así que tiene que impulsar la carga abstracta para hacerla un plan en la vida real. Después de todo, para que su visión toque a otros, debe llegar a ser algo tan práctico como el banquete de Esther. La onda de David, las antorchas de Gedeón, el fiambre de pan y pescado del niño, el vino y el aceite del buen samaritano o la pluma de Pablo. David tenía un plan. Nunca sabemos cómo el Señor va a usar un solo detalle que nace en la mente de un visionario para ayudarnos a llevar a cabo nuestro sueño. Déjeme decirle lo que he aprendido. Los visionarios tienen una capacidad particular para ver su sueño. Y presentarlo en cuadros. Así es como David fomenta los ímpetus necesarios para su proyecto del templo. Como hemos visto, el sueño de David empezó cuando le dijo al profeta Natán, «Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas». El templo no era un concepto abstracto, no. Era una visión que llenaba todo color la mente de David. David pudo presentar a otros ese cuadro y motivarlos a la acción mediante un contraste. Miren mi palacio, con sus paredes empaneladas y glorioso baluarte. Y miren las cortinas deshilachadas, llamadas el tabernáculo. ¿Acaso la casa de Dios no debería ser mejor que cualquier casa de ustedes o mía? Como ven... la capacidad de ver lo que pudiera ser en el futuro es esencial para avanzar hacia adelante en la realización de sus sueños. He sido pastor ya por 50 años. He tenido parte en 10 programas de construcción en mi carrera. Por la gracia de Dios, he podido ver cada uno de esos edificios en mi mente antes de que aparecieran en los planos. No sé cómo uno puede llevar a cabo una visión a menos que pueda ver en sus oraciones y en sus sueños. Esta Es una buena ilustración. Un día, un hombre llamado Edwin Land estaba de paseo en Nuevo México. Tenía consigo a su hija de tres años y estaban tomando fotografías de las cosas que les interesaban. La niña tenía impaciencia para ver cómo quedaban las fotos. Le preguntó, ¿por qué no podían verlos de inmediato? Land dio una corta caminata por el desierto ponderando esa pregunta. Cuando volvió, había visualizado una cámara que revelaría al instante los negativos. Lo vio todo mentalmente. Y de ahí pasó para inventar la cámara Polaroid, uno de los productos fotográficos más exitosos del siglo XX. Describiendo cómo inventó la cámara, Land dijo más tarde, uno siempre empieza con una fantasía. Parte de la técnica de la fantasía es visualizar algo como perfecto. Y luego, con los experimentos, Uno trabaja de la fantasía retrocediendo a la realidad, traveseando con los componentes. Como ve, tener un sueño para el mañana, amigos y amigas, no es simplemente cuestión de sentir un cosquilleo generalizado. Puede empezar ahí, con el anhelo de dar de comer al que tiene hambre, o ayudar a los indigentes, o evangelizar el mundo. Pero conforme su visión se desarrolla, se plasma en imágenes distintas y detalladas. Es posible verse uno mismo arremangándose las mangas y echando mano de las mismas cosas que necesita para avanzar hacia adelante con el sueño. Uno puede decírselo a otros de manera que los entusiasme. No se preocupe si no puede ver el cumplimiento final a largo plazo de sus sueños. Recorreremos más adelante los pasos prácticos para alcanzar el éxito, pero por ahora lo que importa es que usted pueda ser capaz de imaginar su sueño de manera que cautive a otros tanto. Como usted. Y luego, número tres, no solo arraigue su sueño en la historia y reproduzca su sueño en un cuadro, sino que, en tercer lugar, refuerce su sueño con determinación. David yo que todo sueño enfrenta contratiempos. Puedo dar testimonio de eso. Eso es parte del proceso de demostrar su validez. El sueño de David para el templo le entusiasmó como ninguna otra cosa en toda su vida. Estaba entusiasmado, listo para marchar, con ganas de dirigir la campaña para la construcción. Podía verlo mentalmente cada vez que miraba desde la terraza de su palacio hacia el monte Moria. Estaba listo para que su sueño se hiciera realidad. Pero entonces, si ustedes saben el episodio, el techo se le vino encima. Dios le dijo a David que no permitiría que él le construyera el templo debido a su violento pasado. Esto es lo que Dios dijo. Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Primero de Crónicas 28.3 Hablando de la muerte de una visión. ¿Cuántas de mis visiones han muerto y cada vez... Me he sentido como si una pequeña parte de mi propio corazón se hubiera muerto con ellas. Tengo un cierto lugar cerca de mi casa donde voy y estaciono el coche y me enfurruño cuando no se cumple. Pienso al respecto todo lo que puedo, vuelvo a entregarle las cosas a Dios y luego me alejo mirando hacia adelante por el parabrisas y no hacia atrás por el espejo retrovisor. Pero David no se enfurruñó por mucho tiempo. Me encanta su experiencia». se dijo a sí mismo algo como esto. Bien, si yo no puedo hacerlo y si Dios ha asignado la tarea a mi hijo Salomón, entonces simplemente voy a hacer todo lo que pueda para ayudarle a que él triunfe. Al negarse a abandonar el proyecto debido a que se le sacó del asiento del conductor, David ilustró su valor esencial de cultivo de los sueños. Ningún sueño jamás se ha llevado a cabo sin una gigantesca medida de determinación. A fin de que usted vea que su sueño se hace realidad, es necesario que tenga determinación. Me recuerda una experiencia de mi primer nieto, David Todd. Una de nuestras tradiciones de Navidad como familia Jeremiah es armar rompecabezas. Un año mi nieto se unió. Quedó tan encantado que les contó a sus compañeros en la universidad y ellos decidieron armar juntos un rompecabezas. Me asombró que compraran un rompecabezas de dos mil piezas. Nunca ni siquiera... He pensado en armar uno de tantas piezas. Así que, ¿qué hicieron él y sus amigos? Decididos a completar lo que habían empezado, les llevó 10 días armar el rompecabezas en los momentos libres entre sus obligaciones regulares. Entonces recibí una llamada telefónica de mi nieto, muy frustrado. Me dijo: Abuelito, hemos terminado el rompecabezas, pero no podemos hallar la última pieza. Falta una pieza, una pieza de dos mil. Así que, ¿qué hicieron? Volvieron al almacén y compraron otra caja del mismo rompecabezas y luego revisaron una por una cada una de las dos mil piezas hasta que hallaron la pieza faltante. Con gran satisfacción pusieron la pieza final en su lugar. El rompecabezas armado ahora está colgado en una pared con las firmas de todos los que contribuyeron. Yo no sé si yo hubiera tenido la determinación para hacer eso. Quiero decir... que el rompecabezas era simplemente un proyecto de pasatiempo, un objetivo sencillo compartido por varios amigos. Pero su determinación para lograr el objetivo fue real. El cuadro en la tapa de la caja fue a la vez visión y guía, mostrándoles su objetivo así como también la pieza exacta que necesitaban para lograrlo. La visión de Dios es también una guía para que usted la siga. Y cuando Dios pone en nuestro corazón el sueño que tiene para nosotros, uno se vuelve más decidido y dedicado y avanza para asegurarse de que la obra quede terminada. Así que, arraigue su sueño en la historia, Reproduzcalo en un cuadro, refuércelo con determinación número cuatro, reconcilie su sueño con su costo. A fin de llevar a cabo su sueño, usted debe estar dispuesto a sacrificarse. Permítame decirle algo. que no tiene posibilidad de contradicción y es que los sueños son costosos los sueños cuestan como David lo halló cuando Dios le permitió comprar la tierra para el templo en un lugar específico en el área esta es la historia el lugar era propiedad de un individuo llamado Arauna, Jebuseu él usaba ese sitio elevado para trillar su trigo el viento soplaba el tramo y los granos de trigo caían al suelo en donde se les recogía para venderlo Así que David fue a ver Arauna para comprar este sitio valioso, el lugar más deseable de Jerusalén. Como pueden ver, un sueño que es producto solamente de una aspiración ilusoria es diferente a tener un sueño que considera un objetivo que valdría la pena alcanzar. El día de mañana continuaremos con la segunda parte de este mensaje, considerando otros pasajes bíblicos que dan base para que usted eche mano de su mañana hoy. Permítame recordarle que toda la información de esta serie titulada Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana, consta en las grabaciones en discos compactos que ya están a su disposición, aquí, en Momento Decisivo. También hemos preparado la correspondiente guía de estudio para ayudarle a profundizar más en estos temas.